hola buenos días Sí, bueno yo creo que como todos estamos medio este, a la expectativa de todo y bueno mal mal porque siguen los aumentos no paran、eh, hay cosas que no se consiguen también por ejemplo ahora se está haciendo el azúcar el aceite este, bueno en fin vamos a ver qué, qué, qué va a pasar en esta semana c u a n dice escasear es porque no le baja el proveedor tal cual no tienen o vos vas a comprar por ejemplo a diarco y te venden una caja solamente de aceite,、uh -huh. un pack de azúcar y nada más. O sea que e s t á también este, estoqueándose como para no vender demasiado y tenerla ahí por las dudas. Yo creería que sí,、uh -huh. pero bueno, este, también estamos complicados en eso porque viene la gente a comprar azúcar y por ahí me ha pasado, la semana pasada no he tenido, este, pero bueno,、eh, los proveedores, por ejemplo, algo que s me sabía traer azúcar no tiene n otros chicos también que tenían no tienen así que bueno nada vamos a ver qué pasa en esta semana están remarcando todas las semanas c ó m o es el tema mira todo lo que es este、eh, artículo para para baño y demás hierba este sí han aumentado en dos, dos veces en la semana este con esta treya y ya como que te cansa viste así que pero bueno Eh, es no ponerse, no ponerse mal y bueno seguir avanzando porque no te queda otra o sea,、eh, de a dos o tres veces por semana está aumentando dos veces aumenté fácil ya、eh, en esta semana、eh, una sola vez espero que no ya está que la corten siempre digo lo mismo、eh, basta basta basta porque no hasta a mí me da bronca decirle a la gente mirá salió así pero te dicen ayer valió tanto y bueno pero a ver no es cuestión mía es cuestión de arriba que viene con ese precio y bueno lamentablemente yo tengo que ponerle si no me, me vengo para abajo ustedes atienden familias del barrio、eh, desde hace una semana atrás o dos semanas、eh, que compraban determinada cosa con tanta plata ahora no sé, este, ¿qué compras? No, te imaginas que hace un ratito viste vos fuiste testigo de que llegó un paquete de hierba y, y media c o n a pastel y ya tenía 970 mango o sea en los mil... ¿Viste? hoy mil pesos、eh, casi que no alcanzan para nada nada nada nada nada, dos cositas que lleva el tipo y ya está y incluso me preguntaba esto es todo está seguro pero a veces r l o a ver、si、a mí me ha pasado de verdad me ha pasado donde he sumado y digo mil d o s c i e n tres o s t cositas me equivoqué sumo de vuelta y no realmente es eso e s los proveedores le dicen que es por el dólar el aumento o es、no. por otro、ah. eso también los que venden Y, y bueno también ellos e m broncado s por el hecho de que tampoco pueden vender para tener su ganancia e e n n t s porque ellos están、eh, por ganancia o sea no, no es que le pagan solo、no, rico no es general es general porque también a ellos le aumentan ellos tienen que aplicarle el aumento y no no es todo general ¿Mm? q u é producto s no、eh, bueno el azúcar más que nada y el aceite en donde quiero quisiera comprar más porque no sé qué irá a pasar de la manera que están vendiendo ellos algo raro va a pasar、eh, Igual, acá en las familias d del...、no, eso l barrio, o v vendés l pocos? en eso no en no eso tengo drama no no mientras yo tenga de verdad vendo no no es que tampoco pongo como el como en el mercado grande que no un, un kilo por persona un ejemplo no no por el momento yo no tengo rama y bueno veremos q u é irá a pasar después、lo、mejor sería que no、oh, o s e a que sería lo ideal porque yo estoy trabajando el triple porque estoy aumentando permanentemente p o n i e n d o cosas que no, por ahí no tienen precio este nada、no, no, no, en, en desastre sinceramente cuando el, el, el anónimo dijo que、eh, remarcaban todos los días ahora les, a los comercios es que no te queda porque si te imagina aumenta el 10% y mañana vienen con otro 10-12% más y te queda ninguna ganancia t o d o pérdida cuando quieras comprar、eh, dos paquetes de galletita s vale e n por algún producto p o no tener precio s í el domingo cerré el domingo cerré、eh, por hecho que, que también reponer precio todo lo que es arcor y y los cigarros que también aumentaron así que no voy en pérdida y no cierro p o n g o todos los precios acomodo bien tranquilo y b u e no a a b r i r el lunes ya que el que más se l a b u r a es el domingo pero no, no me importó porque si no iba, iba para o t r a a m á s muchas gracias por su tiempo dale gracias a vos